Estás en la zona. Take that bottle and make it.、Oh, c e lighted up eighty hour. I said champagne showers, champagne showers. I'm p o p p i n in the chloe lighted up eighty hour, eighty hour. I want you to grab your.、Butt. Smile. スタン・オの皆さんは、いる、 Fresh out the bathroom, I'm so relieved. I make my way up to the VIP. I done tripped on a step. What the heck? I take a quick look around and I check my fresh. Then I proceed to my mission. I see a bottle and the vodka's glistening. Good lord, that looks so lovely. Pardon me while I chase this bubbly. Leave a Estás entrando en una zona diferente. La música empieza a sonar. El ritmo se apodera de ti.、Y、tú, tú te dejas llevar. La música se mueve. Zona 69, Zona 69. Bienvenido, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En cabina, en cabina, Raúl Fernández. Nosotros listos y preparados para hacerte bailar con los mejores t e m a z o s en estos 90 minutos de Radio Show llamado Zona 69. n o s escuchas a través de zona69.net, nuestro podcast, nuestra página web, donde puedes escuchar los programas y descargarlos cuando quieras y llevarte los podcasts, las sesiones donde tú quieras. Arrancamos hoy pinchando p a r a ti, mezclando los mejores temas como estos. Lo nuevo de d a v i d Guetta, s o n a r á por aquí. Más Como invitada especial tendremos a Kesa. Redes y medios de contacto totalmente abiertos para que nos cuentes lo que quieras. La zona, la zona se mueve contigo. Zona se s n a s La música se mueve. Y hoy arrancamos con temas como este. メ n クランドパラ t ー。69, もう一度、もう一度、 oye mira una noticia que me acabo de encontrar ahora por internet、eh, esto de navegar es la leche uno de cada d i españoles z e reconoce que roba wifi al vecino、eh. haciendo yo una reflexión aquí、eh, en pleno directo mientras grabamos、eh, aquí aquí hay mucho mentiroso e y d ó n d e están nosotros nueve, eh? por lo menos oye que estamos en crisis yo no creo que todo el mundo tenga internet ¿eh? aquí hay mucha gente que roba wifi y hay poca gente que l o reconoce ¿eh? hay que ser sinceros esto oye que s o l o un español de cada diez lo reconozca hay cuánto mentirosillo Ya sabes que no es en directo,、eh, pero esto lo grabamos como si fuera en directo. Lo grabamos tal cual como lo estás escuchando. Por eso se me va a mí tanto la pinza,、eh, porque lo hacemos así. lo hacemos así Nos gusta mezclar para ti y encima grabártelo para que te lo lleves en tu mp3 para que lo escuches cuando más te apetezca, cuando mejor te venga el rollo,、eh. cuando tú quieras. Estamos aquí. Para hacerte feliz es un servicio público, eh yo lo digo siempre. Bienvenidos, b i e n v e n i d o s a la zona 6-9. Uy, esto, esto me, me, me satura mucho, eh me satura mucho. Voy a marcar un poquito los auriculares, eh porque yo creo que esto esto no No, no lo tengo yo controlado. eh Llevo ya un par de días sin venir al estudio y estoy como perdido, sí. r e d e s de contacto, nuestras redes sociales totalmente abiertas para que nos cuentes lo que quieras, lo que a ti te apetezca. Cuéntanos mientras nos escuchas, por ejemplo, desde dónde escuchas el programa, qué andas haciendo,、eh, si ¿sí, nos acabas de descubrir. Bueno, pues cuéntanos. ¿Qué te parece esto、eh? ¿Qué estás escuchando cuéntanos a través de nuestras redes sociales por ejemplo en t w estamos n t y e en t w en t y e nuestra n página oficial en Twenty, t w e n t y c o m barra zona 69 esa página a la que puedes unirte t w e n t y c o m barra zona 69 o buscándonos directamente en Twenty, buscas ahí arriba en la barrita buscar、eh, escribes zona 69 con número y todo junto es muy fácil hombre muy fácil También estamos en Facebook y nos puedes buscar facebook.com barra zona 69 radio show, todo junto, e ¿eh? facebook.com barra zona 69 radio show. También nos puedes buscar en Facebook como zona 69 con número de todo juntito, ahí estamos. Conectados y conectadas a nuestros muros para que nos escribas lo que quieras. También me puedes mencionar en mi Twitter, ¿ok? Si tienes Twitter, bueno, pues、eh, escribes un tweet y escribes r e a l f d e z r a l f e ¿eh? r n á n d e z pero abreviado r a l f d e 1 0 r e a l f d e z y me escribes lo que tú quieras. Me mencionas en tus tweets y si quieres también me puedes seguir ahí en Twitter. Escribe a twitter.com tu barra Twitter Ral Fenez Ral Fernández、eh, Ral de Raúl Ral Fernández Es、eh, muy fácil hombre Nos puedes contar lo que quieras La música que te mola de la zona La música que te gustaría escuchar en la zona Lo que tú quieras Somos un servicio público y estamos a tu entera disposición Enseguida nos p o s a m o s para leer comentarios, leer la gente que nos está agregando a ese t w e n t Ya y sabes, tenemos un nuevo Twenty al que estamos enviando todas las peticiones de amistad. Ok, si quieres enviarnos petición de amistad, tienes que enviarlo a un t w en t y en concreto, ¿vale? Es muy fácil. Buscas en Twenty Raúl Fernández, tal cual como te lo estoy diciendo, ¿eh? Raúl Fernández, con acentos, por favor, con acentos. Y, eh, bueno, si quieres más especificaciones de León, ¿vale? Para que te sea más fácil encontrarme. Raúl Fernández de León. Encontrarás un único perfil abierto. Un perfil en el que puedes entrar, aunque no seas amigo mío. Un perfil que está abierto, ¿ok? Totalmente. Y en el que puedes leer: Envía petición de amistad a este perfil, ¿ok? Ahí en el tablón tienes eso escrito. Bueno, pues cuando tú veas eso, dices: Vale, este es el perfil. Y me envías tu petición de amistad. Me solicitas amistad y me cuentas. Lo que quieras, y nosotros te saludamos aquí cada semana en la zona. Así de fácil, hombre. s e Zona 69. Ya estás dentro y seguimos bailando ahora con esto. i c u s t las e t o My Hands up in the earth I want back d d girl a n i n g all the、dirt.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 Gunning like ain't nobody ever seen sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing. Matter of fact, I seen a woman all up in my d r e a m s Whipping and flipping and sacking t and slapping. I'm attacking after she back it up and make it drop. After I met her, I told her, David, go w a t it's on the track. Baby girl, don't stop. Stop, stop, stop, stop, stop, stop. Keep it going, you never know when somebody's gonna throw a couple dollars. Got a pocket full of hundred dollar bills, ludicrous. Mr. Make a Woman h o l l e r And every night on the floor, putting on a show. Everybody in the club, there's a little something you should know. Look at her go on the dance floor. She's amazing. はい。 フェアウェイ はい。 もうえべてまーすね、かっちゅうてんぽきぽん、せいやであんもんど、せいやであんもんど、せいやであんもんど、せいやであんもんど、せいやであんもんど、せいやであんもんど、せいやであんもんど、せいやであんもんど、せいやであんもんど、せいやであんもんど、せいやであんもんど、せいやであんもんど、せいやであんもんど、せいやであんもんど、せいやであんもんど、せいやであんもんど、せいやであんもんど、せいやであんもんど、せいやであんもん Copy that, you're finished, pick this, pick this, pick this, pick this, pick this, pick this, pick this. o e a y bet.、Hey. Amiga Remedina, Reme que nos acaba de agregar a través de Facebook. Oye, si tú también quieres agregarme en Facebook y tenerme ahí bien localizado, es muy fácil encontrarme. Escribes www.facebook.com/barra real f d Real Fernández real fernández. Muy fácil encontrarme, muy fácil, muy fácil. Ahí estoy conectado. Agáchate un poquito. Ahí escuchamos este tema llamado Agáchate un poquito, la música de José de Rico junto a Henry Méndez. Me encanta esto. Agáchate un poquito. Y antes también escuchábamos temas como este. música de alex k e n j i j u n t o a estas que es s y n a d i e alien este presor tema de alesio ese remix de la f o m i remix que nos encanta pincharte aquí a través de la zona Antes también sonaba la música de david guetta con ese líder de banger que nos encanta pero bueno eso ya es otro tema e ¿eh? s í sí, sí. Otro tema que también puedes encontrar a través de la música se mueve. Ya sabes que todos los temas que suenan aquí a través de la zona los tienes en nuestro blog www.lamusicasemueve.net. Ahí te metes en nuestro blog y buscas los playlists que vamos publicando cada semana con todos los temas que suenan aquí a través de la zona 69. muy fácil, eh. Y yo siempre me encuentro gente que, escucha, que está escuchando el programa, por ejemplo, ahora mismo. Y a través de Twenty me preguntan: Oye, los temas que pinchas, ¿cómo se llaman? c ó Muy o se llaman? m fácil, hombre, muy fácil. 3w. La música se mueve.net. Así de fácil. Ahí en el blog q u está e todo, hombre. Encuentro todos los temas que pinchamos. Y que metemos aquí en la zona 6-9. Y ya está y Ya te los puedes conseguir tú. ¿eh? Muy fácil. Nuestras redes sociales totalmente abiertas para que nos cuentes lo que quieras mientras nos escuchas a través de Zona 69. Es muy fácil, es muy fácil. Tienes el 20, 20.com barra、eh, zona 69. Y el Facebook, facebook.com barra zona 69 radio show. Ahí nos puedes escribir en nuestros muros lo que tú quieras. Por ejemplo, vamos a echar un vistazo a nuestro 20, ese 20 para fans, auténticos fans de la zona. Para la gente que nos quiera seguir en 20, tienes que buscarme Raúl Fernández en 20. Búscame Raúl Fernández, le vas a ir a buscar Raúl Fernández. Es muy fácil. Y, y ahí me buscas. Tienes un perfil abierto, soy de León,、eh, por supuesto. Y me envías tu petición de amistad, como por ejemplo toda esta gente. Fíjate cuánta gente me ha enviado en la última semana su petición de amistad. Por ejemplo, Joaquín Gustavo dice: Hola, sigas s n máquina, que llegas muy alto. Saludos. Gracias, Joaquín, amigo. b i l t i Córdoba también nos manda su saludo. También、eh, Cristian Ramos, también está ahí conectada.、Eh, Patuki Lachulaca que dice: Buenas, buenas. Jonathan Iglesias también está por ahí conectado. También Álvaro Feijón nos envía su petición de amistad. Ya está por aquí agregado, por supuesto. h a u s t e Club también nos envía su petición de amistad. Dani Vila, tu K, tu K,、eh, nos dice, buenas, un saludo que te escucho todas las semanas. Por cierto, ¿qué te m a z o También está por ahí a a r ó n desde León, que nos manda su saludo. Por supuesto, a a r ó n bienvenido a la zona. Kevin también dice: Hola, máquina. Hola, amigo. También Diego García dice: Sois la caña. Antonio Cano, Guillermo Veguillas Be y José Fernández Gazapo dice: Hola y muchas felicidades. Gracias, hombre. Qué majetas y qué majetas. Bueno, mucha gente que nos ha enviado、eh, su felicitación、eh, por haber superado nuestros 100 programas. De hecho, esto es el programa 101, ¿eh? Sí, el programa 101 de nuestro c ó m p u t o global de programas. También hay mucha gente que nos envía sus、eh, menciones a través de nuestro Twitter: twitter.com/realfd, igual que el Facebook. Realfd, ¿ok? Me puedes mencionar en tu t w e e t escribiendo Ral FDEF. Por ejemplo,、oh, por aquí Diana Vega nos decía:、eh, Ral FDEF, ¿por qué no me mandas los t w e e t s de las canciones? Y ya le contesté yo por ahí por Twitter que los temas de las canciones, si los quiere, pues los tiene muy facilitos en l a m u s i c a s e m u e v e n e t en nuestro blog. Por aquí DJ Andy House también nos manda sus felicidades a través de Twitter y también. FranchuJ13 nos dice: A mí eso me ha pasado alguna vez. Pues no sé, macho, ¿a qué te refieres? Pero bueno, <risa> la gente que nos va conectando también nos va comentando mientras escucha el programa. Muy bien, así estamos conectados y conectadas a través de la zona 6-9 para que nos cuentes lo que quieras. Nos vamos a escuchar el tema del enfado, se llama Champion Showers y suena así de bien. El sonido el, el, el, más, más fresco, fresco en la zona más caliente. t e Mazo junto a Natalia Gills. Esto se llama Champion Showers. La música de e l en Fao. Por cierto, me encanta el vídeo. Métete en YouTube y échale un vistazo. Está muy bien. Let the party rock. Put your hands up. Everybody just dance up. We came to party rocks. Splash、so、your peas like Mardi Gras.、Huh. They call me Red Food. I walk in the club with a bottle o r t w o Shake it, spray it on body or body body a body o r two. Then walk out the party with a h a y o r two.、Oh. I'm gonna get you wet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 Stop p o p p i n in the c l o e light it up. 80 hour, 80 hour. Let the party rock. Guess who stepped in the room? Sky blue, red, full, and goon. k e a t e b butter, I g f r o m n i g h t till noon. a n d i t s about to be a champagne, my soon? Baby girl, you look legit. Come to my table and take a sip. Open wide, cause we spraying it. 56 bottles ain't paid for shit.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 おい、このシャワーはありません。 シャワーの締めのファウル。 ¡He Quema d o calorías y todo, ¿eh? sí. así suena la zona. Así suena la zona.、Like like crutch, no, like、Eso es sexo. Es con zona 69, el ritmo más fresco. この場所は ん<晩>